Halo oh, Gabón Pepe Sónicoa. Gabón Luis Sónicoa. Gabón Anes ah. Bueno, bueno, bueno. Nos adentramos en noviembre. Otoño pleno. Llegando el invierno. The grass is dead and parted. <risa> la nos invade la ciudad. <risa> Las bañanas han muerto en San Sebastián. <risa> Nosotros lares. Ya teníamos África. Mm. que Habíamos tocado un poquito con Cabo Verde. Uh -huh. Y dejamos la uralita y... <risa> y ¿qué, ¿Qué otro mineral material hay en...? <risa> Uf, entramos en terreno en terreno espinoso. Espinoso. <risa> bueno, nos vamos a Nigeria. Nigeria, es... London. Con el Hip Life High Life de Lagos. Oh, my gosh. Ahí vamos a ir con todos los Afrobeat, Afrobeats... Y todo lo que nos echen. En un descubrimiento de Temarackers que se han incorporado ya en nuestra memoria corporal y en un redescubrir que canciones que ya conocíamos venían de Nigeria y Qué no lo sabíamos. Qué fuerte. Pues sí, cuando decíamos que queríamos regresar a África, Nigeria y el Afrobeat vino porque nos apetecía descubrir y no sabíamos que estaban más cerca de lo que después hemos descubierto. Baby, calm down. <risa> Tranquilas que no lo vamos a poner <risa> Si nos subiría Más El número de escuchas de esta canción Ya sabéis que nos gusta más lo under Con una escena LGTBQ+, potente Oh yes Potente y jodida y dura. Sí <risa> Pues. pues, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Se nos olvida? Nada, bueno, que cuando es? estéis escuchando este programa en directo, que sabemos que hay gente súper fan eh, y que los últimos jueves de mes a las 10 de la noche en la larga guitarra más aspirativa está sintonizando, pues será un día que nos uh, hayamos trasladado de los tinglaus, ¿no? Sí, a Saruaren... O Marc, Marra, Greva feminista. Y nos habréis escuchado por la mañana en los Tinglaus, en un programa que Anne Zónicoa y Natasha Zónicoa eh, habrán hecho en directo desde bueno, este ta, estudio. Luis, Taos, Kareta, Pachirevay... Apoyando. Y esto es lo que tiene la magia del estudio. Estaréis... Eh, esto es el futuro, pero será el pasado. Y trans, trans, pasamos el espacio-tiempo. <risa> Transpasamos, me encanta. <risa> Transpasamos... <risa> Y nada, pues traspasamos el espacio-tiempo para ir a Nigeria. Orida. ¿Empezamos? Aprobeat, London. Empezamos. Lauro Gaitama Saspi y Ratian... Madeja Sónico Es difícil ser mujer y, sobre todo, ser una mujer negra, siempre bajo la influencia de portada de revistas, publicaciones de Instagram y un mundo entero que parece celebrar a las mujeres, que son justo lo contrario que somos. Intento ser parte de la gente que cambia la narrativa, ...para decir que las mujeres negras... ...también tenemos sitio. Si me siguen llamando la reina de las ...eso quiere decir... ...que tengo que seguir. El éxito a fuego lento genera carácter. El éxito inmediato solo alimenta el al ego. The category is Tiwa Savic, London. Hoy tenemos madeja inmersiva en unas coordenadas muy concretas. Y en un estilo muy concretito. <ríe> en esta madeja vamos a profundizar en las propuestas que se están creando en Nigeria. Y más concretamente, ¿eh? nos vamos allá tremendamente atraídas por un estilo que ya se estaba mereciendo nuestra atención sónica. Nigeria no solo exporta las pelis de Nollywood... Que hemos visto sí. las cuantas ya. <risa> Sino que está generando afrobeats a raudales ante una audiencia global cada vez más interesada en el tema. Afrobeats, beats, beats, beats. Es que tú dices afrobeats y solo encuentro confusión en mi cabeza. Y sí. la confusión fue de la maleja pasada. Así que, querida Nesson y te propongo que pongamos en marcha el... Afrodetector Beat. Madre mía, hacía tiempo que no había un detector en la laroguita más asti. Vamos a ver cómo reconocemos esto de Afro Beat. Vamos a darle. Pues una de las primeras pistas sería intentar reconocer quién es el que habla. El Aitachu de afrobit Ahí tenemos a Kelafuti, a ver qué nos propone. Vamos a empezar con lo que hemos llegado a la sala para hacer. Aquí va. Uno, dos, tres. Bueno, bueno, más pistas, claramente, una apuesta por el mestizaje. Vemos los puentes con el jazz de forma clara, pero Total. es que...